De lunes a viernes, de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Blake is. Con Ricky García. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me, out of nowhere. A propos, nada. Dice su n o m e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 Bueno, que os recuerdo el teléfono, e h que me estáis llamando a la reacción d y se pone Jorge Quiroga. Sí, buenas tardes, dígame. <risa> ¿Que quiero dedicar una canción? Sí, mire, d i s c u p e es que no es ese teléfono. <risa> Un b e s o Jorge. <risa> 606-712-658. Ese es nuestro teléfono. Ese es el que ha marcado nuestra amiga Leire. Hola, Leire. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, Leire? Desde Modragón. Muy bien, y p u z c o a ¿verdad? Sí, eso es. ¿Le has dicho ya a la familia que ponga la radio para escucharte? No, le he dicho a mi hija que venga.、Ah, a que、qué? oiga su, la dedicatoria. Va para ella, ¿no? Va, cuéntanos. No, hombre. Pues eso es.、Eh, a mí me gusta Queen. Sí. Y yo le he inculcado eso a ella. Ajá. Fuimos hasta ver a un, a un tributo de Queen. Ajá. Y. Pues eso, que al final es uno de los grupos favoritos de mi hija. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Once. Once años y ya es fan de Queen, ¿verdad? ¡Qué bien! Sí. Oye, nos has dicho que estás en la tienda, Leire. ¿Qué, qué, ¿Eh? ¿qué, qué, ¿Qué haces en la tienda? ¿Qué vendes? ¿Qué haces? Electrodomésticos, telefonía, informática. Tengo、Muy、una、bien. tienda a mi lado. Muy bien, pues gente de Mondragón, ya lo sabéis. Cuando necesitéis algún cacharrito de estos, os vais a ver a Leire, que además n os va a poner Queen, que os va a encantar. Eso es, eso es. <risa> Oye, muchísimas gracias, Leire. Un beso y buen fin de semana. Gracias, igualmente. ¿Y allá están? Sí, Freddy Mercury y los suyos. Con una canción genial, inolvidable y que por lo visto va dejando huella a los más jóvenes de la casa. Se llama I Want to Break Free. I Want to Break Free. I Want to Break Free. I Want to Break Free, to break free from your life.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 Smile when I'm feeling プロミスマド you o ochenta, ochenta, y los noventa hasta hoy. los Hermanos, ¿eh? de vez en cuando con alguna pollita que otra. Los Gallagher, o a s i s Dedication Day. Bueno, qué bien, qué alegría. Nos vamos hasta Las Palmas. a l l í tenemos a nuestro amigo Sergio. Sergio, tienes que bajar la radio, Sergio, querido, porque si no nos vamos a liar aquí una que no veas. Ahí estamos, ahí estamos. Hola, Sergio. Buenas tardes, buenas tardes, gente de aquí. Buenas tardes, Ricky. <risa> qué animado te veo, Sergio, ¿eh? q u bien... Siempre, siempre. Qué bien, qué bien se están en las islas, ¿eh, querido? b s Bueno, qué bueno,、ahí. tiene su inconveniente. Si no, díselo a, a nuestros palmeros del, del alma. Claro, es que le mandamos un beso muy grande y un abrazo muy grande. Enorme, enorme, enorme para mi gente. Enorme para mi gente que están pasándolo muy mal, muy mal. Bueno, Sergio, nos escucha. ¿Qué canción nos querías pedir y sobre todo, para quién? Bueno,、eh, la canción esta es para un, una hermanita, es una amiga, pero es como si fuera una hermana porque los lazos lo hacen los vínculos, no lo hace la sangre. Por supuesto. Y ha pasado una enfermedad muy mal, muy mala, muy mala. Y ahora la veo con ánimo de luchar y demás. Y este domingo la voy a acompañar a un sitio donde va a empezar su rehabilitación y su s ganas de volver a vivir luchar. O sea que le quería dedicar, cuando estoy en Hamnonay, de, de Udod. Esther se llama ella, Esther Domínguez Rodríguez. La Pecosa. <risa> Muy bien. Pues oye, un beso para la Pecosa, un abrazo grande para ti y sobre todo para toda la gente de Canarias y la gente de La Palma. Gracias, Sergio.、Pues、muchísimas gracias, Rigue. Muchísimas gracias. Esos ánimos siempre vienen bien. Gracias. Un abrazo, Sergio. Un abrazo igualmente. Un abrazo gente de aquí. ¡Qué gran canción! Entre otras muchas, nos han dejado YouTube. Boring Sri l a n d a while the streets have no name. you New That's what I said now. Got some mixy love on his jacket. Ain't it his head now? You're not him, your father will condone you. How b o u t that now? You're not me, your father will disown you. He'll e e his h a d now. You're t him, or、oh, marry me. I'm the one that left him back n to see. I ain't got no p i t c h e old fair retriever. I don't w a t a prince to love a heart to be. I don't w a t a prince to love r Call me, baby me Just go ahead now and if you like to tell me, baby Just go ahead now and if you wanna buy me flowers Just go ahead now and if you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 Para alcanzar las 8 de la tarde en Canarias, las 7 y nosotros que nos vamos a ir a disfrutar de un par de días de asueto y, sobre todo, a recargar pilas para estar aquí el lunes a las 5 en punto, frescos como una rosa y con la mejor música del mundo. Pero antes de irnos, hay alguien que hoy se va a llevar un pack extraordinario con nuestros amigos de. Smartbox. Sí, es el momento de t e l e t r a n s p o r t a r n o s hasta la Calleja de las Flores, hasta el Mausoleo Romano, hasta los jardines de Colón, del Alcázar y, por supuesto, de su famosa mezquita. Nos vamos hasta Córdoba. Ahí está nuestro amigo José Antonio, al que le mandamos un saludo muy grande. Y a los cordobeses y a los cordobesas, un beso y un abrazo. 105.2 en la FM. ¿Y nosotros q u e nos vamos?